Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Muchas cosas acerca de la oración. El versículo que comenzamos la semana pasada es en Juan 15, 7, donde Jesús les está hablando a la gente, a los judíos y a sus discípulos y les dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pedid todo lo que queréis y os será hecho recuerdan el versículo y el tema es el poder el secreto del poder en la oración y estuvimos viendo varios puntos el domingo pasado y estoy regresando un poquito a, a, a lo que vimos y leímos también Juan 8.31-32 donde dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿recuerdan eso? ¿Sí? y estoy hablando de esto en referencia a la oración y varios puntos eh, tocamos el domingo pasado y es número uno que Dios quiere que permanezcamos en unión con Él Dios quiere que constantemente estemos en comunicación con Él, es más que nunca dejemos de estar en contacto con Él y el primer fruto que recogemos de estos versículos es de que Él nos está diciendo que permanezcamos en una unión constante. ¿Recuerdan que les dije que ustedes tienen que ser residentes? Tienen que recibir en la presencia de Dios. Si no, o sea, empieza a salirse nuestra vida de control porque entre más estés en contacto con Él, más tienes de su vida. Ahora, otro fruto que también tocamos el domingo pasado es que tú obtienes una confianza más firme en Él ¿Por qué? Porque lo vas conociendo más a Él, vas conociendo su corazón, entonces más quieres en Él, más confías en Él porque más le vas conociendo. Otro fruto es que lo apreciamos profundamente. ¿Recuerdan el versículo que leí de que, de que todo Él es deseable? todo Él es deseable. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que todo Él es deseable? Pues permaneciendo en Él, residiendo en Él, confiando más en Él, viéndolo más a Él. Entonces todo Él es deseable y entonces tú aprecias cada detalle de Él más profundamente. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Otro fruto es que la oración viene sobre nosotros como un don, un don de Dios un don de Dios que vamos obteniendo recuerdan que les dije que los frutos de la gracia los vamos obteniendo, ya son nuestros pero los vamos adquiriendo y vamos creciendo conforme vamos más acercándonos con él ya son nuestros, pero tenemos nosotros que hacer algo, entonces el don de la, de la oración viene y el resultado de esto es una vida poderosa, por eso el diablo tiene miedo Por eso el diablo ha estado haciendo cosas alrededor nuestro, tratando de distraernos con situaciones personales, tratando de, de, de meter entre nosotros rencillas, tratando de meter nosotros problemas, que les decía yo al inicio que mi esposa ahorita que fue al SANS, o sea, estuvo a punto de ser atropellada. El diablo quiere meternos situaciones alrededor nuestro para distraernos porque no le conviene que nosotros entremos en este don y que adquiramos el, este don de Dios que es una vida poderosa en Dios, créeme que el diablo tiembla cuando los cristianos, los hijos de Dios, oran. ¿Quieres ver al diablo temblando? Ponte a orar. Y ponte a orarlo así. Bueno, o sea, si tú tienes tus momentos de meditación y tienes tus momentos especiales, horarios para orar, está bien, pero que tu vida, tu vida, sea una constante oración. Tú vas platicando con él, vas caminando con él, vas orando con él, vas diciendo Dios, aquí estoy contigo, Padre, aquí voy, ve tú delante de mí, Señor. Mira esta situación, mira, Padre, oh, mira, mira este que se me acaba de meter, Señor, bendícelo. <risas> ¿Sí me entiendes, tu vida debe ser un constante, así como, mira, los, los, los esposos nos quejamos de las esposas porque hablan y hablan y hablan y hablan. Habla. Mira, yo quisiera que el Señor se quejara así de mí. ¿cómo habla? ¿cómo habla conmigo? Habla, habla otra cosa que dijimos como fruto de, de, de, de, este, de este don de la oración es que entre más le conocemos más dejamos de pedir por nosotros pedir nuestras cosas, señor mira es que tengo necesidad, mira señor es que esto, mira señor mira, mira, mira, mira, mira y como les decía nos volvemos perinches pero no estamos pidiendo correctamente entre más nos compenetramos con él, entre más entramos en una intimidad con él, entonces empezamos a pedir ¿sabes qué? dame más de ti dame más de tu amor, dame más de tu paz, dame más de ti Señor quiero conocerte más y quiero conocerte. ti entonces empiezas a entrar en una relación tan íntima con él que lo que le pides ya no es como les decía sí. yo la vez pasada ¿no? estás pidiendo el cívico, el Mercedes o estás pidiendo la casa en el puerto de hierro o sea, ya dejas de pedir esas cosas ya dejas de pedir Señor, dame a mi jefe Señor, ya dejas de pedir, a, dame oh, a mi marido a mi mujer, dame a mis hijos Señor oh, empiezas a pedir Señor, yo necesito de ti, yo necesito más de ti lléname más de ti Señor, que yo sea tan impresionante nada de tu presencia Señor, que oh, pueda exudar tu presencia Señor y entonces cuando estás pidiendo así de repente volteas y sí tienes todas las circunstancias, pero las ves desde un punto distinto, entonces esa es la palabra que viene, por añadidura todo lo demás, porque estás buscando primero el reino de Dios y su justicia y eso es buscar el reino de Dios, buscarlo a Él buscarlo a Él y cuando volteas a ver dices, ah mira qué chiquito eres de propósito Yo la veía porque lo ves a Él y ve su grandeza y ve su fidelidad y ve su amor y ves y ves y ves y ves y ves y ves, y, ves, y como dijimos hace rato y... wow entras en el temor de Dios que es maravillante de decir, wow, qué increíble eres Señor, qué barba te volaste la barba, qué padre es entrar en eso, qué padre es entrar en eso y esto te lleva resumiendo lo que vimos el, el, el, el domingo pasado te lleva a una mayor necesidad de Él oh como te necesito así como ya hay por ahí una canción donde ¿no? dice como el aire que respiro ¿no? así te necesito Dios no no, no puedo dejar cada, cada, no sé cada cuánto o sea respiramos o sea jalamos exhalamos no sé cada cuánto lo hacemos pero lo hacemos chorro de veces cada día es más no lo dejamos de hacer ni siquiera en la noche si sí, no ya no amaneceríamos de esa forma o aún más debe de ser la necesidad por Él, la vida en oración la vida en estar constantemente con el Señor conectado, te va llevando a una mayor necesidad de Él, y más, y más y más, y yo quiero más, y lo que me diste ayer ya no, es más lo que me diste hace una hora, ya no lo que me diste ahorita en el avance de la oración ya no es suficiente, yo quiero más yo quiero más te lleva a una necesidad de Él, son los frutos de la oración Y recuerden que les hice tres preguntas, tres preguntas de, de, acerca de este versículo, que primero era ¿cuál es esta bendición especial? y es lo que acabo de mencionar, en segundo ¿cómo se obtiene la bendición especial? si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros Y tercero, ¿por qué se obtiene de esta manera? ¿Por qué no de otra forma? ¿Por qué no sencillo? ¿Por qué, ¿Por qué tan difícil? No sé cómo quieras llamarlo. Pero debe de haber una razón para que Dios haya puesto, Jesús haya mencionado estas condiciones que se establezcan como necesarias para poder obtener el poder prometido de la oración. Son tres preguntas que les hice. Y hoy quiero continuar con el tema porque es tan importante. Y mira, y, y si no fuera tan importante, no... Estuvieran pasando cosas en nuestro redor. Mira, el otro día estaba lleno aquí Y toda la gente Escuchó acerca de la oración Y ahorita no, todos tienen situaciones O sea, todos los demás, yo te pido que ores Por los demás Ten esa, esa mm, sensibilidad Del espíritu para orar Porque si no vino X o no vino Y O no vino este, sabes que Dios, yo no sé qué esté pasando En su vida, pero sabes que te pido por él Es parte de nuestro Ministerio de Dios, pero Quiero continuar con el tema. ¿le ¿Vamos bien? Sí, les refresco un poquito, o sea, el, el, la memoria con lo que vimos el domingo pasado y, y al final del domingo leí San 27-8. Dice: buscad mi rostro y entonces dice: Tu rostro buscaré. Oh señor, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar decisión de hacerlo e ir en contra, inclusive de nuestro cuerpo, de nuestro intelecto, e inclusive también en contra de nuestro espíritu si no está de acuerdo a, lo, a, a, a las cosas de Dios. Por ahí dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿sí? O sea, para los que están escuchando aquí me estoy dando de cachetadas, alma mía, no se te olvide. César, no se te olvide Todos los beneficios que Dios ha hecho Es más, te sientes cansado No quieres orar, no te puedes levantar O sea, ay qué flojera llegar temprano a la clase de bautismo Ay Dios, o sea ¿Sabes qué? Alma mía Métete al aro Métete al aro Y es una decisión donde cual El espíritu se sobrepone al alma y al cuerpo Porque el espíritu clama Y gime Y a veces en nosotros clama más el Espíritu diciendo ¡Ay, Dios mío, ya líbrame de este cuerpo de esta alma porque nada más no puedo contra ellos! Tú debes de alimentar esto y decir Espíritu, en, mis, en tus fuerzas Dios, porque en mis fuerzas no puedo, yo me levanto y yo sujeto mi carne, sujeto mi alma y me pongo orar. Dice, busca mi rostro, Tu rostro buscaré, oh Señor. Es afirmativo, es acción. Es que tengo que ir hacia adelante, tengo que hacerlo. Mira, yo, yo quisiera poder agarrarte de la mano y llevarte y decirte, vente, vente, vente, vente. ¿Ves, ¿Ves cómo está? ¿Ves cómo está? Agarrarte de la mano y hay resistencia y poder decirte, vamos, ahora ¿Sí? Pero no puedo hacer gracias. Mira cómo se resistió. No se burlen de ella. Así estamos todos, cuando cae orar ay, no, qué pesado, ay, qué pesado, qué pesado. Se acuerdan de esa canción, o sea, qué pesado es, pero aquí el Señor en el Salmo 27 está diciendo, "Busca mi rostro", o sea, es una orden. Es una orden. "Busca mi rostro", ¿y qué responde el salmista? "Tu rostro buscaré". Sí. Recibo, entiendo, obedezco, sujeto mi carne, sujeto mi alma y sabes que te busco. Y el beneficio es una oración de poder, una vida de poder, una vida transformada cada día más y más a la imagen de Jesús. ¿Ves por qué el diablo tiene miedo? ¿Ves por qué le saca? O sea, que te metas a orar y te mete ahí cosas y. Es que cuando conoces las artimañas del enemigo Es muy fácil derrotarlo Ah, ¡Me tienes miedo! Hijo maestro, así te va a ir me voy a, poner a hablar, me voy a poner en contacto con mi señor Voy a ponerme a meterme ¿Sabes qué? Cuando yo era niño Pensaba como niño y ahora comía Cuando yo era niño O joven Yo recuerdo que, que, que predicadores y enseñanzas nos decían, es que tienen que orar por lo menos tres horas al día, es que tienen que orar una hora, es que tu vida debe ser, y, y, y te metían así como que, si sí, tengo que cumplir tres horas, y llevabas veinte minutos y decías, hoy todavía me faltan dos horas, cuarenta minutos. ¿Sí o no les ha pasado eso? ¿Sabes qué? Debemos entrar en una dimensión, como decía el domingo pasado, en que esto salga naturalmente De ti Yo te podría decir Tienes que orar tres horas Y si no oras tres horas Te vas a ir al infierno No, no te vas a ir al infierno Pero sí te vas a perder Una relación increíble Con tu Señor Y sabes que debe de salir De tal forma de ti Que si no lo tienes Pide el don La palabra dice Pide Pide Pide, pero pide las cosas que Dios quiere para ti No lo que tú quieras Señor yo quiero esa casa en puerta de hierro No, pide Y te será hecho ¿qué pide? Dios dame el don de la oración, ¿sabes qué? el diablo tiembla cuando tú clamas por eso, el diablo tiene, o sea, miedo de que esta iglesia, que el cuerpo de Cristo se levante en oración, en una oración poderosa que brota naturalmente así como las florecitas ahorita ya que empieza la primavera, que va a entrar la primavera empiezan a brotar solitas yo les decía el mi corazón están <risa> <risa> está repente... brota, no, ¿cómo salen las flores? Así suavecito, suavecito, así debe de salir tu vida de oración diario, te levantas, Dios, oh gracias, bendito, te abrazo, Señor, en este nuevo día. Señor te estás lavando los dientes, oh, sí. Sí, Señor, te estás lavando los dientes, estás enseñando, oh, Dios, gracias, Dios, vas manejando, oh bendito seas, yo bendigo a ese que se me atravesó y ese tráiler que me ha hecho la greña. Señor, guárdalo, Señor. Oh Padre, gracias, me gozo en ti, Señor. Llegas a tu trabajo. ¿Qué tal, señor jefe? ¿Cómo estás, oh Señor? ¿Qué te pasa que dijiste, no, nada, no, estoy hablando con mi Señor? Este, ¿Sí me entiendes? Toda tu vida debe estar impregnada del Señor. Ahora, quiero continuar con el tema. Otro fruto que recibimos de nuestra permanencia con Él es no solamente una oración poderosa y una práctica de la oración y una necesidad por estar con Él, sino sabes que también te trae una libertad. ¿Sabes que el orar te trae una libertad? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque dice él, pedí todo lo que queréis. Cuando tú estás sujeto y no tienes una libertad en la oración, no puedes pedir, estás pidiendo, o sea, lo que te trae amarrado allá atrás. No, no estás pidiendo con libertad, no estás, como dicen, razonando bien qué es lo que estás pidiendo. Estás, Señor, cambia a mi marido, y como mi marido, y mi esposo, y como mi esposo. Que O sea, no estás pidiendo con libertad cuando uno pide en libertad, o sea, pides las cosas de Dios, pides la bendición de Dios, entras en una dimensión de libertad. No te ha pasado que, seamos sinceros, no quiero que me digan, pero no te ha pasado. A mí me ha pasado, por eso lo menciono, que a veces estás de rodillas orando, o a veces estás así y, y, y no te sientes como que no tienes ningún poder para orar. Como que sientes que te rebotan las palabras del techo para acá y, Dios, ¿qué pasa? Y, o sea, hay una sensación de que no podemos suplicar, que no podemos conectarnos con el Señor, queremos orar pero sentimos que las aguas están estancadas que están inclusive congeladas o sea no pueden pasar y a veces decimos en nuestra vida estoy encerrado y no puedo salir no, no sé cómo salir de esto Dios, y sentimos que pa, pa y bota y bota y no, pero ¿sabes qué? Dios quiere llamarte a una libertad, a una dimensión de libertad, porque entre más te compenetras con Él, fluye en una libertad. Entonces tus oraciones son escuchadas porque sabes que el oído de tu amado, como dice la palabra, está atento a tu voz. Tienes que verlo de esa forma. Mi amado está esperando a que yo diga, ¿Qué se despertó ¿qué me vas a decir hoy queridísimo hijo o hija? tienes que verlo así debes entrar en esa libertad ¿tú deseas libertad en oración? de tal forma que puedas hablar con Dios como un hombre habla con su amigo en esa libertad, en esa transparencia ¿sabes qué? el camino para llegar a esto nos los da el mismo versículo dice si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pedí todo lo que queráis. Híjole. Híjole, Dios, Permítenos entender por tu espíritu esto, Señor, porque esta es una verdad tan grande que si la tomas tú hoy, y hoy estoy hablando un poco más tranquilo, porque mi voz está un poco mermada, pero no por eso es menos fuerte. Sí, no se me duermen. <risa> Algunas personas oran por metro. ¡Oh Señor del cielo! Te pedimos que me llame Y media hora Y todos los demás Oran por metro, por kilómetro Pero sabes que la verdadera oración Debe ser por peso Y no por longitud Un simple gemido Tuyo De corazón Delante de tu amado Pesa más que una letanía larga que tú te levantes y digas ¡oh Dios! si sí, no me entiendes Señor que Señor tú conoces mi necesidad y tú sabes Dios ¿qué te pasa ahí Dios? ¿sabes que Dios conoce nuestras necesidades? No recuerdo si fue el domingo pasado que les mencioné, pero si no se los vuelvo a decir, o no recuerdo a quién se lo mencioné, pero ¿sabes que Nuestro Dios no es sordo y no es tonto. Y soy fuerte, pero es cierto. A veces, a veces metemos a Dios en un concepto de persona a persona cuando hablamos con alguien y estamos, repite, y repite, y repite, y repite, y dice Dios, ay, ¿sabes qué? Háblame de otra cosa, corazoncito, por favor. Ya sé tu necesidad Es más, dice la palabra Que aún antes que nosotros abramos nuestra boca ya conoce nuestra necesidad Presentemos, sí, nuestra necesidad a Dios Pero después, métete en su presencia ¡Qué distinto es eso! ¡Qué distinto es una vida de sabes que no eres por metro, ora por peso y peso quiere decir que te estás hablando de tu corazón, que estás abriendo tu corazón que te estás abriendo a capa y espada o sea, te estás abriendo completamente para que tu corazón sea escudriñado por nuestro Señor y Él pueda ver tu corazón y ver realmente las intenciones de tu corazón es como si yo, yo, yo Dios, dame un Ferrari para mi hijo y mi hijo tiene 14 años ¿Sabes qué va a hacer con el Ferrari? A sus 14 años, y dijo, ¡amén! <risa> lo, va, lo va a ir, lo a ir ¿me entiendes? Porque todavía ni siquiera sabe manejar. Y dentro de poco. Y los cambios son la parte aquí arriba. Si le buscas acá abajo, pues no, nada más no, ¿no? Pero, entiéndeme, a veces estamos pidiéndole cosas a Dios, que Dios dice... ¿Cómo te la doy si todavía no sabes qué vas a hacer con eso? Sabes que tú pídele a Dios más de él entonces vas a crecer más en él y entonces Dios te va a dar las cosas. Ora por peso, no por longitud. Un simple gemido puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. ¿Alguien les ha tocado? escucha bien esto, quien habita con Dios en Cristo Jesús ese es el hombre cuyos pasos son ampliados en intercesión ¿qué quiero decir con esto? el estar conectado con el Señor potencializa tu intercesión dirige correctamente tu intercesión como ahorita en la mañana ¿sabes qué? empezamos con oración No es que es que el culto dicta que debe de ser, además además, ¿sabes qué me importa el culto? Yo sigo al Espíritu Santo, ¿Me ¿entiendes? Y sabes qué, el Señor pone en nosotros ese sentir, esa necesidad. ¿Sabes qué Dios está pasando? Está pasando esto, otro, o sea, y ahorita en la mañana recibimos dos, tres llamadas, o sea, y mensajes y cosas. ¿Sabes qué está pasando? ¿Sabes qué? Vamos a interceder, vamos a orar, y lo hicimos. Así debes de ser tú, sabes que quien habita con Dios en Cristo Jesús, ese es el hombre cuyos pasos son ampliados en intercesión, son direccionados sus pasos en intercesión, tiene y está lleno del valor de él porque permanece en él y él está en su trono, entonces él no se trata como una vez dijo Brandon, no se trata de lo que va a ser, sino se trata de lo que ya hizo. Él está sentado en su trono y entonces tú empiezas a interceder correctamente de acuerdo a la autoridad que Dios te ha dado. Tienes libertad. Sabes que si tú permaneces en constante comunión con Él, entonces tú vas a ver al Rey de Gloria sentado en su trono, extender su cetro ante ti y te dice, pide todo lo que quieres y te será hecho. Así es como tienes que ver a Dios. No, hoy crucé mi necesidad. Es que mira, yo no sé qué hacer. Mira que se está quemando, a Dios. No, yo te sino Yo estoy contigo. Yo quiero más de ti. Yo anhelo. Y entonces ves al rey de gloria que tiene. Oh, oh. Pídeme todo lo que quieras. Ves la diferencia. Por eso, por eso a veces no tenemos lo que tenemos o no recibimos lo que debemos de recibir porque no vemos correctamente y no pedimos correctamente pide todo lo que quieres y te será hecho, el hombre que permanece en una unión consciente con su Señor tiene libertad, libertad ¿a qué? libertad de acceso a la oración en cualquier momento en cualquier momento cuando tú estás en comunión con Él, puedes venir a ver, venir a Jesús a tu vida en cualquier momento porque tú estás en Cristo y permaneces en Cristo No es Señor, ahora ven, desciende Dios, Decirle, no, ¿sabes que Mi Dios está aquí conmigo, mi Dios camina aquí conmigo, porque yo camino con Él. No, Señor, baja de los cielos, no, Dios, la presencia del Espíritu está en mí, oh, yo tengo comunión con el Espíritu, tengo comunión con Jesús, tengo comunión con el Padre. ¿Sabes qué? La presencia está todos los días en mi vida, hasta el fin del mundo, es una promesa. hay un camino para ganar este, esta dimensión, y el camino es, si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras, ¿sabes por qué no has recibido muchas, o no hemos recibido muchas cosas? porque no permanecemos en él, sus palabras no permanecen en nosotros, si tú entras en esta dimensión, tú vas a abrir tu boca, Y tu boca va a ser llena De la vida de Dios Esta fluya Entonces tú vas a abrir tu boca Y vas a abrir tu boca Y estoy hablando de la oración eh. No se me vayan por otro lado Estoy hablando de la oración ¿Qué beneficios tenemos de la oración? Libertad Es otro beneficio Libertad Y si tú te metes en esto Tienes el privilegio de una oración Escúchame de una oración exitosa y ya no bota aquí en el techo, que entras en un privilegio de una oración exitosa, pide todo lo que quieres y te será hecho. la gente que está en Dios anhela dar fruto, pide y te será hecho, mira en, en, Juan, en Juan 15 el Señor nos enseña con una parábola hermosa acerca de la vida, te invito a que leas a, a la luz de esto que estoy hablando de la oración, vuelve a leer Juan 15 yo sé que lo han leído 80.000 mil veces, pues léelo 80.001. 80, por favor pero vélo a la dimensión de, de, de, de la oración, D, de, de, dice miren Jesús, miren a la rama de la vid, simplemente la vid permanece agarrada al tronco y entonces el fruto se da en esas ramas naturalmente el sentido de tu ser, tu único objetivo escucha mi designio, es dar fruto para la gloria del Padre Estoy hablando de la oración. ¿eh? Tu objetivo y tu designio es dar fruto para la gloria del Padre. Pero para que des ese fruto, debes permanecer en Cristo. De la misma manera que la rama está conectada a la vida. Si tú lees ahí Juan 15, habla de repente muy grueso porque dice, si tú no permaneces en mí, te vas a secar. Y luego que te vas a secar, vas a ser cortado y vas a ser echado al fuego y serás quemado. Yo lo estoy diciendo, si quieres reclamar algo, mira, te paso el mail del Señor para que le escribas. Sí. Pero Él lo dice así, ¿pero qué es lo que quiere decir? Aguas, permanece conectado a mí para que des fruto, un buen fruto. Debes de permanecer conectado al tronco y este es el método mediante el cual tu oración va a ser fructífera, va a ser exitosa y entonces vas a entrar en esta dimensión que dice y os será hecho, escúchame no puedes hacerlo fuera de la vida, no puedes hacerlo fuera de Cristo, no puedes hacerlo fuera de Jesús, tienes que estar conectado a la vida Escuchan cuando estás conectado a la vida Antes que tú llames, Él va a responder ¿Me escuchas? Antes de que Él llame Perdón, antes que tú llames Él va a responder Y mientras tú todavía estás hablando Él ya te está escuchando Porque por ahí un, un texto dice A los justos Le será dado lo que desea. Híjole, qué grueso está. Y otro por ahí dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué dice primero? Deleítate. Mm, deleítate. Y le cierra tus ojos ahorita. En, en, el, en nuestro amado Señor Jesús y deleita también oh Jesús, gracias me deleito en ti Señor me lleno de ti Señor gracias Jesús y entonces pide todo lo que quieres y te sale. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que no se deleita en Jesús. No se deleita en Jesús. Oh, mira, yo quisiera decirte que, mira, olvídate de todo lo demás, deleítate, mía, y entonces vas a recibir todo lo demás. ¿Qué buscas? Más palabra de Dios. Buscas respuesta a tus oraciones. Buscas esto, buscas otro. ¿Qué, qué buscas? ¿Qué que deleítate? Mira, yo podría ya acabar aquí y decir, ¿sabes qué? Deléítate, deleítate. Que tú te ves de deleita Que si no te deleitas Cuando tú haces eso El Señor te extiende Un cheque en blanco Y ahí sí si les gustó a todos Un cheque en blanco No entiendan en el concepto espiritual Te extiende un cheque Firmado por él Y te permite Llenarlo con la cantidad que tú quieras o acaso este texto quiere decir otra cosa yo creo que no si Dios dice pide y te será dado tenemos que entender en qué forma mira mi señor no dice menos él siempre dice para más nunca quiere decir menos pero cuando él dice o más bien él no dice yo les daré cualquier cosa que pidan eso no dice él o no, eso sería poco amable de él Pero Él habla a sus discípulos, a nosotros y dice Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes Pide todo lo que quieres y te será hecho No cualquier cosa, sino lo que estás pidiendo en Él Sabes que yo ambiciono sinceramente una cosa el Que yo pueda pedirle a Dios y que sea hecho Pero ¿sabes qué? No lo que yo quiera Lo que Él quiere en mí, lo que Él quiere en ustedes lo que Él quiera en esta congregación, lo que Él quiere en Guadalajara, lo que Él quiere en México, lo que Él quiere en este planeta. Yo quiero poder pedir al Señor y recibirlo. Mira, si tú eres un hombre que prevaleces en la oración, en esa comunión, tú puedes vivir exitosamente. ¿Quieres vivir exitosamente? Yo quiero vivir exitosamente. ¿Sabes qué? Tenemos que permanecer en comunión porque sabes que cuando tú permaneces constantemente en Él, tú puedes prevalecer ante los hombres en el nombre de Dios porque Él ya ha prevalecido por nosotros ¿entiendes eso? tú puedes enfrentar las situaciones de la vida y sabes que ir más allá y enfrentarlas porque estás con Él y Él ya venció todas esas situaciones ¿entiendes la importancia de la intimidad de Dios? de estar en intimidad con Él Tú puedes enfrentar las dificultades del camino de la vida, pues, ¿sabes por qué? Porque tú puedes llevarlo todo en oración a Él. Esa es la gran diferencia. Tú puedes llevar todo lo que está sucediendo, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, tú puedes llevarlo todo en oración a Él. Por eso puedes enfrentar las dificultades de la vida. Un hombre o una mujer así, en una iglesia, wow agárrense, que puedan llevar cualquier circunstancia delante de Dios, o sea, Dios, o sea, mira, este ya me vio feo, este ya, mm, Dios, mira, amalo, Señor, oh, mira, Dios, perdón, oh, mira, Señor, oh, yo me gozo en ti, Señor, yo me fijo en ti, oh, mira, oh, ¿sabes qué? Yo pido a Dios que tú puedas ser una persona así, porque entonces vas a ser una persona de éxito, de éxito, porque sabes que tú vas a ver la grandeza de los cielos, porque lo estás viendo a Él, sabes qué? Dios cumple el propósito en ti a través de la oración. ¿Y sabes cuál es ese propósito? ¿Sabes ¿Quieres saber cuál es ese propósito que cumple Dios en ti? Dios te creó para que domines sobre toda la obra de sus manos. <risa> Estoy hablando de la oración, ¿me entiendes? Empiezas a cumplir el propósito porque dejas de pedir por tus cositas, dejas de pedir por tu... Dejas de pedir por tu cartera, por tu chequera Dejas de pedir por esto, ¿sabes qué? Empiezas a verlo a él y empiezas a clamar a él Y empiezas a verlo y, a verlo y a verlo y a verlo y a verlo ¡Oh, tanto así que empiezas a clamar Por otras cosas! Y entonces dice Dios, ¡ah, mira! Este está capacitado, Esta, este está capacitado Yo le doy dominio sobre todas las cosas Porque para eso nos ¿se acuerdan a Adán? Adán le dio Dios potestad sobre todas las cosas ¿Y sabes qué? Esa misma potestad nos es daba a nosotros ahora En el segundo Adán, que es Jesús Vino a recuperar eso Pero ¿sabes qué? Yo no le voy a soltar el Ferrari a mi hijo Mientras él no sepa dominarlo Por eso necesitamos estar en contacto con él Para que nuestro padre vea ¡Oh! Es tiempo de dejar la tutela Es tiempo de dejar al tutor Ahora toma la posición De reino Y entonces sí, tener dominio sobre todas las obras ¿Sabes qué? Cuando entras en esa dimensión El sello de la soberanía de Dios Está estampado en tu frente El sello de la soberanía de Dios es aquí, mira. Oh, tú reinas en Cristo, reinas con poder, reinas con autoridad. Sí. Y sabes que cuando tú y yo entremos en esa dimensión de, de, de estar con, la, con el señorío de Dios aquí en nuestra frente, con su nombre en nosotros, entonces sabes que tú y yo vamos a formar la historia de mi nación, vamos a formar la historia de este planeta, vamos a formar la historia de nuestra familia. Porque sabes que... Vamos a guiar la corriente de eventos a través de, no nuestro intelecto, no de nuestras peticiones, sino, ¿sabes qué? De su poder, de su misericordia y de su voluntad. Por eso, hombres y mujeres, hoy en día están marcando el curso de la historia en Cristo, porque han encontrado que no hay nada tan hermoso entonces dice Dios, yo derramo mi poder y mi autoridad sobre esa persona. ¿Sabes que Es tiempo que como leía yo al principio, o sea, haya Elías en medio nuestro. Haya Déboras dentro, en medio nuestro. Haya María en medio nuestro. Con un corazón para Dios. ¿Por qué fue que fue escogida María? ¿Por qué tenía un corazón para Dios? ¿Entienden eso, chicas, chicos? O sea, ¿Por qué es que Dios te escoja para algo grande? ¿Que, que rompas el curso de las naciones, que rompas el curso de los jóvenes, sabes que tiene un corazón para Él. Tú puedes dar forma a la historia de esta nación, porque te relacionas con él. Cuál es el beneficio de la oración. Sabes que vemos que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús con un propósito divino, y conforme nos acercamos a Él, como conforme nos fundimos a su imagen y semejanza, nosotros también somos vestidos con ese dominio y poder y autoridad de Dios, y somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Lo declaramos, sí, sí, sí, yo soy rey y sacerdote para Dios, sí, sí, pero ¿sabes qué? Eso viene, esa investidura viene a través de una relación con Él íntima en cual tú puedes ejercer un señorío, un reinado en Dios, un sacerdocio en Dios y solamente lo puedes hacer conectado con Él. A través del poder de la oración. Vean a Elías, este Elías que habla que, que leímos ahorita al principio, mira con poder, o sea, Dios clamó y descendió fuego del cielo. Y estábamos cantando hoy, derrama tu fuego sobre nosotros, quema, llénanos, santificanos Señor, derrama hoy. ¿Quién es la autoridad para hacer descender el fuego de Dios? La autoridad viene a través de la relación íntima con Él. Yo quisiera que por nosotros, así como Elías, trajéramos aquí las llaves de los cielos y decir, mira, veo muy seco hoy el pasto, Señor en el nombre de Jesús, desata una lluvia, ahorita por aquí. ¿no te gustaría eso? eso es lo que hacía Elías tres años no va a llover y llovió en tres años ¿no? ¿qué autoridad tenía Elías? la de Dios tenía una comunión con él y ¿sabes qué? nosotros tenemos aún mayor que Elías porque tenemos al Hijo ahora tenemos la sangre de Jesús en nosotros y si no te basta eso tienes el Espíritu viviendo permanentemente en Ti, Señorío. ¡Qué será! ¡Sacramento! Todas las cosas han sido sujetadas a Jesús y nosotros somos vestidos con ese dominio también. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Sabes qué? Es el tiempo de que hombres como Él y mujeres como Él caminen hoy en esta tierra, investidos con su poder y su autoridad. Pero eso no viene con otras cosas más que meterte en la comunión con Él. Yo te reto a que aspires a ser un hombre o una mujer así. Es más, te suplico que seas así. Te suplico que seas así para que entonces pidas todo lo que quieras y te sea hecho. Pide, pide siempre, es un don a perpetuidad, es un don a perpetuidad, no se acaba, pide, pide y ¿sabes qué? nunca dejarás de pedir pero vas a pedir exitosamente vas a pedir correctamente porque conoces el corazón de tu amado pide todo lo que quieres y te será hecho y así encuentras otro beneficio del don de la oración el don de la oración continua continua así como Continúa. Continuo, continuo ¿Y sabes qué? Este don no es nada más para el domingo Este don no nada más es para el jueves Este don no nada más es para la semana de oración O para la cruzada de oración Este don es para día a día Minuto a minuto No es para ocasiones especiales No es nada más para el domingo ¿Sabes qué? Una persona me estaba diciendo ¿Tú aguantarías toda la semana nada más con una mamila los domingos? ¿O con un bibi? ¿Cómo dicen aquí? Imagínate que tú vienes hoy y te tomas un bibi Y no vuelves a tomar otro bibi Hasta el próximo domingo Imagínate que te vas a perder Esa rica biblia, ahorita Esos camarones asados Esa carne asada Esos pollos adobados oh, ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Claro que queremos ¿eh? Pues así, así Así debes de anhelar Al Señor Todo Él es deseable. Así debes de anhelarlo. Esta, este don de oración continua no es para el domingo nada más. Es para que tú poseas no este poder con Dios en tanto tú permanezcas en Cristo y sus palabras permanezcan en ti. Entonces sabes que escúchame bien y grábate esto. Entonces Dios va a poner, escucha bien, su omnipotencia a tu disposición. Entonces Dios va a poner su omnipotencia a tu disposición. Él va a presentar su Deidad para cumplir los deseos que su propio Espíritu ha obrado en ti. No lo que tú quieras, sino lo que Él ha obrado en ti a través de su Espíritu. Entonces vas a pedir y te será hecho. ¿Ves la diferencia? Mi intención es cambiarte la dirección de cómo tal vez has orado ochenta mil años. Espero que hayas orado ochenta años. Pero que cambies la dirección de tu oración porque tienes que estar consciente que no puedes hacerlo sin Él. Él pone a tu disposición su omnipotencia para cumplir el deseo que su propio Espíritu ha obrado en ti. El arma de la oración, escúchame y diablo. el arma de la oración continua bate al enemigo. El arma de la oración continua bate al enemigo y al mismo tiempo enriquece a su poseedor con toda la riqueza ¡Uh, yo quiero eso! Yo quiero entrar a esa dimensión. Yo quiero hoy caminar. Entonces, si no estás en esa dimensión, si no has caminado en esa dimensión, empieza. Tus primeros pasos si sí, señor, yo buscaré tu rostro Sí señor, y buscar quiere decir A ver, está por aquí No, este no es el rostro, este es el rostro de, de High School Music oh, no, Este rostro de quién es No, eres tuyo, es tuyo Buscaré tu rostro, ¿dónde está tu rostro señor? ¿Dónde? Yo quiero, yo tengo necesidad Yo quiero tomarlo señor, ¿dónde está? Yo lo busco, yo lo busco, yo lo busco Es una decisión Enriquece tu vida con toda la riqueza de Dios y entonces ¿cómo podría faltarle algo a aquel a quien el Señor le ha dicho pide todo lo que quieres y te será hecho? ¿cómo te puede faltar algo? ¿o oh, sabes qué? yo te invito a que busques esa bendición Escuche, a, escucha aprende el camino estamos aprendiendo un camino que Dios está marcando por su Espíritu hoy en día para que caminemos en esa dimensión de poder, de autoridad en su omnipotencia Espíritu Santo Señor Yo te pido en esta hora Señor Que tú traigas luz a nuestros corazones Señor que esta palabra Señor sea puesta Señor en tus corazones Padre eterno Señor que arda en nosotros Señor Que despierte en nosotros esa ansiedad Esa necesidad Señor De buscar tu rostro como nunca antes Señor De entrar en una intimidad contigo Dios Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Oh, Dios. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti.